También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Zambrano 25 Y en este jueves inicio en la Florida. Y ahí está el buen amigo Iván. ¿Cómo andas, Iván? Hola, Panda, Buenas noches. <ríe> ¿Qué haces por la <ríe> Hola, Florida, mi, que, mi querido amigo? Este, Pues aquí estamos queriendo hacer una bromita para mi mamá. Órale, juega el pollo. ¿Cómo se llama tu santísima morer? Uh, se llama Silvia. Silvia. ¿Y dónde vive Silvia? En Morelia, Michoacán. En Morelia. Y hace cuánto tiempo que no ves la carita desgastada ah, y triste de mamá. Ahorita pues hace como ya va a ser cinco años casi. Cinco años, pues ya tiene un rato, pero te fue a visitar o tú bajaste acá a Morelia. Ah, yo, yo voy para allá. Lo que pasa, igual estoy de, de Inyuno pero voy y vengo. ¿Y, ¿Y te cruzas así este otra vez de indocumentado? Ajá. No manches, neta. Pues sí. ¡Órale, papá! ¿Y por dónde te cruzas? Pues por donde se pueda. <risas> ¿Y por dónde se puede más? ¿Por la línea? este, ¿Por el río? ¿Por el desierto? ¿Por dónde te cruzas? Por lo regular prácticamente ha sido por el desierto, las veces que pasaba. ¿Y cuánto te tardas en, en cruzar bueno, esa es, parte es, es, del vez desierto? Si me, se me hizo un poquito complicado porque pues, tenemos 50 personas. De 50 fue el único que llegué aquí, pero aquí estamos, mira, papita. ¡No manches, Gracias, neta! ¿De 50 solamente tú? Sí, porque de cuenta que eran dos grupos de veinticinco, pero se juntaron pues allí en la línea, nos juntamos para pasar, pero primero aventaron un grupo y luego otro y pues los tronaron, pero este, pues yo me, me le perdí, pues ya van ver el que tengo, casi son 16 años que ando viniendo por acá, pues ya tiene más o menos la noción de la pasada. Ya conoces la ruta. Oye, ¿y los otros cuarenta y nueve qué onda? Pues, ¿Los deportaron y, o qué? Sí, de hecho pasaron por un, un rancho y le dije no hay que pasar por ahí porque pues con lo regular los perros. Luego, luego te detectan y llaman migración. Claro. ¿Y tú por dónde te fuiste? Entonces yo le dije, no, no vamos para allá. No, que sí, que nos van a ayudar, nos van a dar agua. Le dije, ok, denle. Y yo me le metí para el moto y me fui, me fui. cuando menos acordé, yo lo fui a migración y me andaban buscando. Y como yo, pues, no estoy tan grandote, estoy chaparrillo. Pues me le metí en un árbol y todo, pues hay que ser bien clavado. Oye, Neta empezó a buscarte migración y tú te escondiste, güey. Sí, de hecho... Duré una semana perdido en el monte yo solo Y ya pues así me la jugué No chifles, güey Oye, ¿y cómo le hiciste para la supervivencia de una semana? Ahí en la huilla ¿La neta quieres que te diga? Sí, sí, sí, pues la neta La neta me la pasé meando en una botella y tomando eso ¡Ah! <risa> Júramelo, Iván Por Dios, así fuera o de O sea, de hiciste, hiciste la orinoterapia, pero reciclada, güey. Ah, sí, <ríe> no. Oye, pero pues ya supongo que llega a cierto punto al, al segundo, tercero, cuarto día que ya es muy, muy densa, ¿no? Haz dado cuenta que, que en cuanto la, orina, la orinaba, la tomaba, no la dejaba fermentar. Es orinar y para adentro. O sea, ¿cómo va, güey? En caliente. Sí, sí, así así calientita, <ríe> como alza que te... Oye, ¿y realmente vale la pena pasar por todo esto, carnal? Y déjame decirte algo, banda. Este este país te da tantas cosas, pero a la vez te quita muchas cosas también. Claro, por supuesto. Porque una de ellas ha sido que yo pues no he con mis hijos. Les he dado todo, pero no estoy con ellos. Les has dado economía, y... pero no les has dado tu presencia, ni tu amor, ni tu Exactamente. Cariño. Ya mi hija, la primera vez que yo me vine, mi hija tenía tres meses de nacida. ¿Y ahorita qué edad tiene? Ya, mi hija tiene 18 años. Ya, Uy, ya está no. ¿Y ella vive acá en México? Ella está en México, panda. ¿Ya hasta se casó? Bueno, manches. De hecho, ese, la broma viene incluida ahí la mamá de ella. <risa> ¿Y eso por qué la mamá de ella? Porque la mamá de ella como que le gusta mucho creer en eso de lo esotérico y todo el rollo Ajá. y entonces nunca llevaron una buena relación con mi mamá y ahí es donde yo me agarré para decirle a mi mamá que pues que últimamente me va muy mal en lo económico con la persona que vivo pues peleó mucho, tenemos muchos problemas y que me he sentido mal y ese tipo de cosas que me ayudara porque ella pues también cree mucho en eso ¡Wow! Ok, pues entremos a terreno. La bromita es para tu mamá. Se llama Silvia, está en Morelia, tú estás en la Florida. ¿Y qué bromita para mamá te escucho, Iván? Eh, yo quisiera hacer la broma del doctor Carriel. Ok, muy bien. ¿Y cómo le tienes eh, pensado? Si Platícame. Hace tiempo, pues de hecho, por esa broma yo te empecé a escuchar, panda. ¿Y, e y eso? Porque eh, yo, te digo, siempre he trabajado de, en un restaurante de cocinero. Pero uh -huh. pues yo me aburro, siempre tengo que traer la música o los audífonos cosas pues, para poder llevar mi día. Okay. Y yo escuchaba mucho el radio y todo y tuve un problema con una persona y me andaba como sacado de una no sé qué onda. Y sin querer ahí decía panda, yo. Y me metí ahí y empecé a escuchar, a explicar, a escuchar. Y <risas> entonces de ahí para allá me empezaron a gustar esas bromas y de ahí para allá era, aquí me estoy siguiendo este panda. Bueno, era, pues a ver pues, era, cómo va a ser la luz. Claro, tú aquí estoy eh, yo para servirte. ¿Cómo va a ser la logística? ¿Cómo, cómo la tienes pensada? Me, mi mamá, tengo que creer mucho en ese rollo de todo eso. Incluso ella hasta me dijo, no, ya se ve una señora que te va a hacer unas lindas. también me encargó unas hierbas. ¡Órale! Oh, qué bueno, mamá. Le dije, porque mira, acá también hay un señor que me, la gente me lo recomendó, que es muy bueno. Le dije, y yo también voy a verlo. Le dije, porque quiero que me haga unas este, Porque en verdad me siento mal y... Y ya no sé qué me está pasando con este problema de la economía. Y este y cuando yo esté ahí, quiero este llamarte para ver en qué, qué nos puede ayudar a ah, ambos. Está bien, mi hijo, dice, como quieras Yo acá también ya tengo unas hierbas que me encargó una señora, que no sé qué. Dice que ella también ya según va a hacer su ritual allá. Ok. Entonces, la verdad, entonces, ¿los problemas la, que voy, la voy a estar llevando a que... Primero voy yo, que vos no qué más pues fíjate que ya estoy aquí con señor Y ya, pues me dijo unas cosas que sí que eran verdad que me pasaban, entonces este, pues él me dice que sí, que efectivamente me tienen amarrado. Y este, y como ella prácticamente también me dijo, sabes que yo siento que es la mamá de tu hija la que se está haciendo este trabajo, pues por ahí nos vamos a caminar para agarrar. No, y okay. ya pues le digo que tú eres el señor y pues te la paso y empezamos. Okay, perfecto. Pues necesito obviamente todo el asunto de información. Platícame, ¿qué cosas eh, te han pasado mal? O sea, dices que económicamente estás mal. Veme enumerando los problemas que sí, tienes. No, económicamente digo, o sea, fue algo que yo me fui sacando para la broma. Uh -huh. Esa parte del contexto de la broma. Y, Pero ya no lo sabe. Ok. Oye, platícame un poquito de tu mamá. ¿Cuántos hijos? ¿Qué onda con tu papá? Eh, un poquito soy, de la historia. Soy hijo único ella tiene dos hijas del primer matrimonio pero ya este pues ya hija? son mayores una mi hermana está aquí en Florida y tengo otra hermana que se perdió hace como cinco años ya ver, no sabemos ahí, de no. ella todos esos datos son importantes cómo se llama la, la mayor eh, la mayor se llamaba o se llama Saraí que fue la que se perdió Saraí se perdió órale hace cuánto tiempo se perdió Como 25, 26 años hace uh -huh. Porque ella seguía mucho el rollo Eso que empezó de los zapatistas Ella estaba uh -huh. estudiando en ese tiempo uh -huh. Y fue cuando se dio eso de los zapatistas Que andaban con los estudiantes Y a ella le gustaba mucho ese rollo yo estaba chamaco Y se metió con ellos de repente Mandó una carta que estaba ahí en Chiapas Que estaba bien y dejó una niña Con mi mamá, que es la que creo ahorita mi mamá ¿Y cómo se llama la niña? Eh, bueno, ella es una mujer grande también Ella se llama este... Seiji Perfecto, ¿Y la segunda? La segunda mamá. se llama Citlali o Yanet, pero nosotros le decimos Tales Zitlali. O Estrellit, para que sea más fácil, Estrella Pero su nombre es verdadero Zitlali, ¿no? eh, eh, es Citlali, ¿no? Es Citlali Yanet, tiene tres nombres, por eso te digo Estrella con Estrella la va a identificar bien Ok, pero como yo soy una persona bien chupucluda y sé todo Tengo que llamarla por su nombre para que diga Ay, sí, sí, Citlali Yanet va a que Estrella Yanet Ok, ¿y ella dónde anda? Ella está aquí en Florida Ok, en Florida Y es casada, tiene hijos y todo, ¿no? Esa es, parece coneja Tiene muchos hijos Sí, tiene como cuatro hijos, cinco Muchos hijos, muy bien Ahora, me estabas diciendo que tienes tú una hija ¿Cómo se llama tu hija? Eh, mi hija se llama Denise no, ¿Es la única hija que tienes? Y un hijo que se llama Diego ¿Qué edad tiene Denise? Ah, dijiste 18 ¿Y Diego qué edad tiene? Ajá, 18 años tiene Denise Sí, pero ¿Diego qué edad tiene? Uh, seis. Ah, está bien chiquito ¿Fue el último que hiciste Ajá. cuando Hiciste lo de la orinoterapia cuando te regresaste? Ah, uh, en, en una visita a la Normal, doctor En una visitita te aventaste el Diego Ok ¿Y la mamá de estos dos chamacones? Este, ella está allá Se llama Rocío Rocío, que es la mujer Que ha hecho todos los males sí. Ok, ¿cuánto tiempo Llevas con ella? Eh, estoy separado de ella ya hace alrededor de 10 años Ok, 10 años separada Bueno, pues digo, necesito un chorro de información Pero creo que con esto tenemos Entonces ah, la, idea, la idea es que con, tú vas... Con una, una mujer hondureña ah, Con una hondureña, ¿cómo se llama? Blanca Hondureña, se llama Blanca Perfecto, Ajá. bueno Pues según entendí, tú le vas a ir haciendo... Oye, ¿no, no estaría mejor que tuvieras al chamuco adentro, güey? Pues como tú quieras, lo levantamos. Pues, ¿te dime? Y ahorita se me ocurrió, ese es esa situación de que tienes... Órale Tú el empezando Y nosotros vamos viendo Y vamos siguiéndole ¿Listo? Ajá Pues vámonos a la broma En directo desde el de Entre las bromas en el Panda Show Un saludo para Lidia Guadalupe Y para Hugo Hasta Zumpango Estado de México Escuchamos al Panda Show Por la 97.7 La mejor Las bromas en el Panda Show Claro, música La mejor mm, Bromas. Excelente ¿Qué esperas para mandar tu mensaje? De voz por WhatsApp Se están agotando los pandas el Moto GCC 50, 55 760 726 32 Bueno Ma, estaba marcando, soy yo ¿Qué pasó? Oh, pues nada, mira, de lo que te conté de que, de que iba a venir a ver el señor que te comenté Yo también ayer fui ¿Y qué pasó? Pues, de hecho, a, a, aquí ya tengo un dato con él Y pues, en verdad, sí dice que Que me hicieron un trabajo ¿Y? ¿Cómo ves tú? Entonces, este... Pues me me hizo una limpia y ya sabes que te ponen te barco. En la foto y, y a blanco me, y a la niña. No, pues de hecho me pidió unos este unas hierbas también uh -huh. y me hizo un, una barrida con unos huevos todo en Ah, sí pasó acá este, con también. Pero sí tienes trabajo no, y, Sí, fíjate que cuando rompió el, el huevo se veía como como como pelos ahí del huevo ahí se veía y se veía como una capa de como de tierra, pero se ve como nube así. Y se ven unos... Ah, arriba. Y se ve, sí, algo así se ve, sí, porque me dijo... Me dijo cuando aventé que, el huevo, yo, yo lo tenía aquí, lo aventamos al lavado, y se reventó con sangre. ¡Ay! Me imagino que sí, pues el huevo trae sangre. Entonces, ¿Ah, sí? este... Pues sí, sí, que sí estoy... Que por eso últimamente me he ido mal en lo económico. Por lo mismo, sí. eh, ha sido que yo he tenido veces que he mucho con Blanca y eso. Sí, pero a mí sí me dijeron que... Pues yo no sé ni qué pensar. nadie sabe que se fue tu hermana y rocío a ver a esa señora para hacer ese trabajo cómo ves a Ajá, dónde y llegó y luego, Tales? a dónde llegó tal le digo y también le hizo a Néstor trabajo para que dejaran esto y aquí que vino ese trabajo sí porque porque eso pasó de repente pues todo estaba bien y ya ves, últimamente se vino todo eso así de repente pues sí. y e incluso dijo que que que había agarrado como que tenía como tierra de panteón le habían echado sí. no sé qué Sí, así se ve como tierra. Yo también esa, así me entregaron el trabajo hijo. igualito. Y, sí, y últimamente igualito. como que repito fíjate que estaba como vomitando así como pura hierba, y bien amargoso y con sangre. ¿Así? El huevo reventó con sangre. <risa> no más que yo no le quise decir nada blanca en la mañana. Ey. Cuando cuando yo me desperté se veía así como una bimbolita negra salir de debajo de mi almohada. Sí. Entonces no sé si haya sido algo... Pensé que era una lumbrecilla o algo... Pero era como una víbora... Así... Como negra debajo de mi almohada... Y no la agarraste? Pero no le tomé... ¿Eh? ¿No la agarraste? No, pues me dio miedo en verdad... Te dije, ¿Para qué te iba a mentir? Sí... ¿Eh? Y salió pues, corriendo así... Pero no le quise comentar a Blanca... Para no espantarla... Pero... No, ¿para qué? No... Ya, de repente... De vez que te dije otro día también... Que, que cuando estaba dormiendo... Se me pasó como la muerte atrás así... Sí... ¿Eh? Entonces... Todo, se lo atribuyo a eso, ma. ¿Qué tal? Y, y esa Rocí está haciendo el trabajo, hijo. Hasta dije yo, qué poca madre la de Tales. ¡Oh, Dios! Ay, sí, ma, pero verdad que sí, tremendo más que yo no le quiero decir nada Blanca, ma. No, pero, pero sí, te estoy me, encabronada con me, tu me, hermana. siento sí, como espantado, ma. Y todavía está temblando ahorita. Sí, hijo, así va a ser. Pero hay que seguir de, haciendo el trabajo. Lástima, que se murió el fe, ella era bien buena. Pero me he empezado a sentir mal, ma. Así como que siento sí? que algo se me se me va metiendo. Ma. Y hasta como que siento cambio. Que, que, que mira ahorita como ah, siento ¿Sí? como que algo se mamá. Mamá. ¿Por qué hablas así? Mamá, es que algo que me, me está metiendo. Algo así adentro, mamá. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Por qué mamá? lo haces así? ¿Iván? ¿Qué pasó, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Iván? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué estoy así? No sé, soy... Me siento mareado ¡No! Es que la haces... <risa> Siento como que algo se me mete Y sí, como el exorcista, se estaba oyendo la voz, ¿no? Ay, ya qué? se cayó la lámpara. ¿Eh? Ya se cayó la lámpara, siento algo. ¿Cómo que se cayó la lámpara? ¿Está ya temblando ya o qué? No, se cayó sola, pero no. Me siento con <ríe> ¿En tu trabajo? Aquí, a, a, no, vine con... El, que me, me hicieron un trabajo, el señor me hizo una limpia, pero me siento más. Siento como Ay, que Dios me Dios. siento... Como que... ¡No, gane que te estaban sacando ahorita el espíritu bien veo que oía! ¡Esa, pues, gane, ayúdame a rezar! ¡Ayúdame a rezar, lo que sepas, por favor! ¡Que le ayudemos a rezar, por favor! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nuestro reino tu voluntad Así en la tierra como en el cielo, dale estoy de total de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer, en tentación, se de nuestro mal. Amén. Dios te salve, María, llénales de gracia que me contigo. Bendita eres ante todas las mujeres. Dios te salve, María, Llena de gracia que contigo. Sí. En nombre de Jesús, y de Jehová, y te pido, cuerpo, salve ese cuerpo, que no cuerpo, no te te alejo, de Jesús, cuerpo, que no te pertenece. ¡Más! cuerpo, Sal. cuerpo, que no pertenece. te, te, nombre de Jesús, te que no pertenece, ah. no pertenece. Ma, por favor, en el de Jesús. yo te pido, me que te de a cuerpo, en el nombre de Jesús te pido, te pido ah. que te salgas de ese cuerpo, en el nombre de Jesús Me, me, me, me están agarrando, suéltenme, suéltenme. Dios Espíritu. No me agarren, no me agarren. Dios Espíritu Santo, en el nombre de Dios Padre, no Dios Hijo Dios Espíritu no no, Santo te no, pido te me... salgas de no, ese cuerpo no, que no te pertenece. Mamá. No me Ay, por hijo Posible, Iván? En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, yo te pido, te salgas de ese cuerpo, sal, aléjate, aléjate. Estoy Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Dios Espíritu Iván, Santo, te pido. En el Sarai. nombre de Jesús de Nazaret y Jehová, te pido. El Espíritu Dios Padre, Dios Hijo, Saraí también es mía. <risa> ¡Saraí también es mía! hoy Julio, ve, por favor! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido... que salgas de ese cuerpo que no te pertenece. ¡Sal de ese cuerpo que no te pertenece! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ay ¿Qué, mijo? ¡Ay, mamá! Qué? Mamá, ¿Sí? me sentí mare mareado, pero no sé qué pasó. Vi todo negro. Pero yo te estuve... Ivo, le hacía así... Jo, jo, jo, jo, jo, jo... Yo le estuve diciendo... Que se saliera me, de ese cuerpo... Siento, que no le pertenecía... Me, como que me elevaba... Sentí que me elevaba... No sé... Te estaba despojando, hijo... Ay, sí... Yo, sentí muy feo, Yo le estaba pidiendo... Que se saliera de ese cuerpo... Yo, yo solo vi en de... oscuro... Y de repente sentí como una sombra... Se me subió y... Y como que me elevó... No sé... Te iba a llevar, hijo... Y hacía, yo me lo llevo, y tú me gritabas, mamá, mamá. Oh, oh, oh. <risa> <risa> <risa> déjenme, déjenme, no. O sea, déjeme. De, de, en el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre. Perdónanos nuestras cosas, porque también nosotros. ¡Oh! Deauto, no lo sé, no nos acuerden porque aquí nos damos del la Dios es Salve María llena de Colombia Señor es contigo Dios es bendita a la mujer el querido Jesús de Jesús Santa María Madre de Dios que ahora y como ahora Dios es de de y de gracias. te pido y te ordeno que salgas de este cuerpo sal de este cuerpo sal de este cuerpo donde pertenece en el nombre del Padre del Hijo Del Espíritu Santo yo te ordeno que salgas de ese cuerpo, que salgas de ese cuerpo, no te pertenece, sal de ese cuerpo, no te pertenece, sal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo yo te ordeno que salgas de ese cuerpo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te pido y te pido que salgas de ese cuerpo, te lo ordeno, te lo ordeno. En nombre de Jesús, en nombre de Jehová, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te pido que salgas en te salgas de ese cuerpo que no te pertenece. Sal de ese cuerpo que no te pertenece, quizás. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ordeno. Mamá, señor, soy Saraí. Dios el... y... padre, Dios hijo, sal de este, que hagas de este cuerpo, sal de este cuerpo, sal ¡Si de Quiero este cuerpo. Quiere hablar mundo, contigo. ¿Qué pasó? Me, me, como que me dijo que quiere hablar contigo. ¿Quién quiere hablar conmigo? Es ese espíritu que siento. Me dijo que se llama Saraí. ¿Tú crees que sea mi hermana? Sí, ya le dije que si no. es el segundo del otro Ya le dije yo Porque dice, soy Saraí. Me... eso? ¿Eh? Habla con... Porque a mí me está pegando todo esto Necesito que... Que hables tú con él Reza, no sé, yo. ahorita le estoy forma. diciendo que salga de ese cuerpo Que no le pertenece, que yo le ordeno que salga Y me dice, soy Saraí. Me siento así como mareado, espérate sí, Estoy sintiendo negro, me está diciendo una cosa Pregunta de quién, quién, quién es, que quieren, para que me dejen paz Pregúntaselo, habla con él Sí, mi sí. Habla, habla, habla, yo te escucho En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Yo te pido Ahí que viene, que no... ahí viene ¡Háblale! de, te digo, de qué quieres! Digo, ¿quién ¿Qué de quieres? qué quieres! ¿Qué quieres? ¿Eres de este mundo? ¿Eres del otro? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¡Dime quién eres! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dime quién, ¡Dime quién eres! Te estoy ordenando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te pido, te ordeno que salgas de ese cuerpo. ¡Dime quién eres y qué quieres! ¿Qué quieres? Eres tú, Saraí, mi hija, dime qué quieres, no te posesiones del cuerpo de mi hijo, te pido, te suplico, te ordeno, salgas de este cuerpo que no te pertenece. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. y tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sale este cuerpo te ordeno. Te ordeno, en el nombre de Jesús, te ordeno que salgas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Santo, te ordeno y te pido. ¿Quién eres? Eres el de ¿Quién eres? Dime ¿Quién, ¿Quién, quién eres y qué quieres. ¿Quién eres y qué quieres? La Virgen de Guadalupe aquí está presente. Dime quién eres y qué quieres. ¿Quién eres tú, mi hijo, para ahí? vete a gozar de Dios que de vistas perdonada eres del otro mundo, vete a gozar ya de Dios o te ordeno que te vayas a las penas de San Francisco regresa a las penas de San Francisco donde perteneces tú eres de las penas de San Francisco vete para allá a las penas de San Francisco ¿Qué quieres? vete a las penas de San Francisco o vete a gozar de Dios que de perdonada por haber abandonado a tu hija ese es dolor que traes vete a gozar de Dios que de mí estás perdonada Vete a gozar de Dios, hijo, vete a las penas de San Francisco. Las penas de San Francisco te están esperando. Sí, es que... ¡Vete a las penas de San Francisco! ¡Vete! Vete a, de San Francisco. ¡Vete a las penas de San Francisco! ¡Vete a las penas de San Francisco! ¡Ahí vas a caer y nunca vas a salir! ¡Vete a las penas de San Francisco! ¿Qué quieres? ¿Eres tú, ahí, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para ti? Contestame. Contéstame como se oye el panda show, que es una broma. ¡Qué broma! ¡Silvia, palombre! ¡Silvia, ¡Silvia, Que nada, vete a a tomarle a las penas de San Iván. Francisco ¡Iván! Órale. ¡Iván! A las penas de San Francisco, ahí vas a caer y nunca vas a salir Iván, ahí está tu mamá, Iván I ¡Iván! ¡Va! ¿Qué pasó, mijo? Ya, ya se fue ¡Adiós, ya voy! ¡Adiós! Ya se fue, Adiós. ma Adiós. Lo mandé a las penas de San Francisco, hijo, donde nunca va a salir No, me dijo que te preguntara otra cosa ¿Qué cosa? Que como si hay el Panda Show ¿Que qué? Que como si hay el Panda Show, que era una broma Ay, Iván, no seas pendejo, Iván ¡Fue broma! ¡Fue broma! No seas pendejo, Iván Arriba <risas> San Francisco Y que no sea pendejo el que te ayudó a hacer esa broma y Mira cómo estoy yo, Iván de madre, ma Señora Silvia, le hablamos de no, la radio No, el ¿cómo pendejo está? eres tú, Iván. Do Doña Silvia, me, me deja hablar, por favorcito Lo que pasa es que, mire, su hijo nos escucha allá en la Florida Le hablamos del Panda mí, Show, que es un programa de... Un... ¿sí, no era su madre? ¿Yo quién? ¡Usted, cabrón! Pero, pero, ¿por qué yo? Si, si yo no me estoy haciendo. Y perra madre. <ríe> Iván, protégeme del manto del cielo, de San Francisco y de tu mamá, por favor. Dile algo y dile por qué le hiciste la broma. Hijo de su perra madre, desgraciado. Ojalá y se muera, perro. Y su puta madre se pierda en el infierno, mendigo desgraciado. <ríe> ¡Iván! Y, y se bromas a su puta madre cabrón! ¡Oh, Dios! ¡No te digo más? ¿Qué? ¡No te enojes! ¡No, es que sonó, Iván! ¡Miren cómo estoy, menso! ¡Es una broma, ma! Como estamos hablando mucho sobre eso, se me ocurrió hacerte esa broma. ¿Y tú crees que yo estoy para esas bromas, pendejo? Sí, yo sé que tú aguantas, tú eres, tú eres buena conmigo, yo aguantas, yo sé que tú aguantas. Yo sé, ma, que yo sé que es una broma pesada Pero igual Oye, y eso que la cambiamos, compadre Que por qué no sea la del doctor Cardiel Y pues cambiamos sobre la marcha, la de Poseidón Pero tu mamá está bien agresiva conmigo, güey No, no sé ella, ella entiende, ¿verdad, ma? No, y sí, lo bueno no, es que entiende No, que, que pedíle al que chingue su madre Ay. Ay. Ay. Pero nada más eso, no va Ya se a de colgar No, no, espérate, no me cuelges Ma. ¿Qué? Pero no me has dicho cómo se pan de show. A <risa> toda máquina. Sí, no, bueno, <risa> nah, no te mate, no es nada, es una broma. Como tenemos que hablar todos los días de eso, no por esa broma. ¿Por amiga, chica, que no pasa nada. Que te quedes contento, pendejo? No, no, no te vas a casar, o sea, tranquila, no te pasa nada. Oiga, señora, ya podemos hablar sin que me miente la madre. Doña Silvia. Ma. Do Doña Silvia. Doña Mar, Silvia ¿Eh? Háblale ya Contéstale No sea mala Yo sé que tú no. Tú aguantas bromas ¡Ah, no! No, no, no, no. Oye compadre ¿Dejaste morir solo güey? Marcan para la. Charlie, tu mamá está pero, pero como fiera Pero como fiera A ver, marcamos, contestará o no la mamá Está fúrica Las bromas en el panda, ¿El panda show? show Claro, música La mejor Broma, excelente el panda show. Oye, tu mamá se dio una sangre enganchada, mi rey Pero bueno. Sí, no, es que tengo que ya que mucho en ese rollo. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pinche domingo Nada eh, más. A ¿Ya está tranquilita? Ahora sí te pasaste de pendejo, baboso. Es una bromita, chula. No, y a mí no me hagas eso. C como hemos sí? hablado no, todos estos días eso, de eso, de, y ya, pues o sea, yo, te, yo te había dicho que escucho un programa de, de bromas, pues se me ocurrió hacerte una broma, pero yo sé que tú aguantas bromas conmigo. No, yo, yo no aguanto eso. No, no sé qué. nomás quise no, sé pues, hacer, hacer, hacer esa bromita, más Pues, sabe no. que yo, por pues, sí, nunca nunca andé contigo y ahora se me ocurrió hacer esa broma, pues, para no, que veas pues, que yo me acuerdo de ti. No, esta, Mento. Para otra, tengo otra pues diferente que no, no sé está, que está, que está cargada. Por reza y reza, porque yo sentía que te ibas a morir. Por Reza, por favor, reza, reza otra vez. Ah, a tu madre. <ríe> Mira, te voy a pasar al palito para de que, que lo saludes. También. Ah, salúdalos, no sea mala. ¿Eh? ¡Salúdalo, no se llama la panda! ¡Que chinga no. tu madre panda y tu madre también! <risa> ¡No, salúdalo, más. del güey! Oye, doña Silvia, <risa> sí, se me ha ido a la yugular, pero cañón, ¿eh? ¿Y, ¿Y por qué no le dice nada a su hijo que fue el actor intelectual de la broma y, y el que nos llamó a la, la radio? Fue ¡Y hijo y... de la chingada! ¡Allá oh. puta madre, puteando entre el <risa> la culera! Sí, Silvia Pérez, eh, pues es que, pues aquí hacemos bromitas, o Ma, sea... a la chingada. Pero ¿por qué se enoja conmigo tan gacho, doña Silvia? <risa> y lo peor de todo es que sí me han estado doliendo las mentadas de madre. Y así ah, las dice con unas ganas tu mamá. ¿Ya viste, pues Silvia? Nada, chula, yo... Hacer una bromita nada más, pero pues todo tranquilo, sabes que te quiero mucho más. Sí, y dile, te cosas que su madre ya la quita de carrillo no es que esa, esa no está el carrillo es que ese ese programa es de ese programa es de acá ah no este, el, está usted en las vegas las putas viejas no es que no sale en las vegas allá en los puteros pero, pero, de las vegas pero ya, pero, pero ya no digas grosería ya porque se oye todo el aire no ya ya ya sabe lo que le deseó el perro no soy perro soy panda señora es un panda no es un perro es un panda, pandama no sí. doña, doña silvia doña silvia Chiquita, preciosa. Ya voy a colgar porque voy a despachar. si eh, doña No, no, no. Están por delante para que te explique más. Me, me deja explicarle quieres, bien ya? o no. Me deja explicarle bien o no. Por que favor. ya no quiero hablar ni escucharlo. No. Oh, que no, la fregada. No. Bueno, está bien. pues ahí. ahí después habla con su hijo. Y... Silvia. Sí, ya, pues será pues una bromita sí, nada más todo bien. Yo Cuando llegue de trabajar, yo te, hablando, te, hablo. De... <ríe> más, <ríe> yo te hablo. Voy a colgar ya. Bye. Bueno señora, okay, le mandamos okay, un ma. beso eh, ya una bromita de su hijo que le vaya muy bien. Ay, oye, tu mamá está pero reencanijadísima conmigo No, eh. ya no está enojada No está enojada No, imagínate no, si estuviera enojada ahorita, eh. ahorita ya nada más lo está haciendo aquí por, por seguir el rollo Pero ya yo sé cuando está enojada y cuando no, no ¿Te diste Era cuenta, muy enojada ¿te Y visto, a mí me hubiera hablado bien al último ¿Escuchaste cuántas veces me mentó mi madre? No, y te fue barato porque es grosera Pero pues a mí sí me dio pechito, compadre Ah, oh, pues perdón, no me pandita. Imagínate si le hacemos la del doctor Cardiel, güey. puesto peor. Oh, <ríe> que la cambiamos durante la marcha porque así surgió, pero bueno. En fin, Iván, dime, allá en Florida cómo se oye el Panda Show. La toda máquina Panda. El Panda Show. Manda tu número arroba, @quiero una broma y te marcamos. ¿Qué onda, Fanny? ¿Qué haciendo chambeando, qué mija? No, se llama de casa Ay, mira, ¿y cuántos hijos tienes, Fanny? Uno, gracias a Dios, solamente ¿Y qué edad tiene tu chiquiringuillo? Es una nena de cinco años ¿Nena de cinco años? ¿Y qué? ¿Para cuándo la parejita? No, ya no, gracias ¿Y eso por qué? ¿Por qué cerraste la fábrica o qué? Sí, ya, es mucha responsabilidad Bueno, pero pues de menos dos Recuerda que vienen dos en cada bolsita Sí, ¿verdad? No, no, no, gracias Chale, ¿y la bromita para quién, Fanny? Bueno, va a decir para mi papá ¿Cómo se llama él? Este, Julio. Julio, ok, ¿qué broma para Julio? Mira, este, quiero hacerle la broma del pastor. Oh, my God. ¿Y por qué sí. esa bromita? Ah, bueno, es que, bueno, le quería hacer mi broma, sí, súper esperada era la del número disparado. Ajá. Pero, pues, como aquí están todos, este ya mi pareja está aquí y todo, pues ya no se la pude hacer. Mm, entonces, okay. el que se pudo hacer la broma es a mi papá. Entonces. Ok. ¿Y sabes en qué consiste la broma del pastor? Sí, sí la he escuchado. A ver, platícamela. Eh, bueno, que pasas por... dices que es un pastor, un pastor, y el pastor es un pastor alemán. Ok. Y, pues, hay que jugar con la mente de que le digas que pasaste por una iglesia y... Y sin decir que no, tienes que atropellar, sino aventé al pastor, ¿no? Ay, mira, me está sorprendiendo, Fanny. Ay, este no es súper fan, panda. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándolo, Fanny? Ocho años. Uy, un Es ratito. mi primera broma. Tu primera oh, broma, felicidades. <risa> ok, sí. bueno, entonces tú vives en Iztapalapa, por lo que estoy viendo en la pantallita, ¿no? Es correcto. ¿Que ¿Por qué, Venida, vas a ir circulando, supuestamente? Mira, yo, bueno, preparé a mi papá en la tarde. Ajá. Uh -huh. Y le hablé y le dije que, este, que una de mis tías me había venido a encargar una motoneta de él. Okay. Y que él me iba a marcar para que si pudiera llevar su moto a su casa. Ok. Entonces, este, me dijo, papá, bueno, pero no vayas a tener problemas y no sé qué. Y sí, no hay ningún problema. Entonces yo tenía pensado decirle que, bueno, aquí por donde vivo hay colonias medio pesadita. Uh -huh, sí. Entonces, Creo eh, que muy pesaditas. <ríe> sí. Quería decirle que mi, bueno, que vino su esposa de mi tío y que ella no sabe manejar moto, entonces que me va a acompañar que se la tenemos que dejar a una colonia que se llama Agrarita. Ok. Y que este pase y ya de ahí decirle que pase por la iglesia Iba por la corona negrerita, se fue a una iglesia, papá. Y de repente, ¿qué Me aventé, sí. aventé a un pastor. Un pastor. Y la esposa de, mí, la esposa de mi tío se echó a correr y aquí estoy sola. ¿Qué hago? Y así, ¿ya sabes? ¿Qué hago, papá? No se mueve. Mira, está ahí tirado. Acuérdate jugar mucho con el doble sentido. Tú tienes que imaginarte que aventaste efectivamente al pastor. En este caso, el pastor va a ser un perro. Pero es jugar Ajá. con la imaginación. Y después se supone, mira, papá, ahí está el bulto no se mueve, la gente se está acercando, ¿qué me recomiendas? Y bueno, de ahí viene la improvisación, para igual yo señalarte fuiste tú, puede llegar la policía, pueden llegar los vecinos, no okay. sé, ahí tenemos que improvisar. Pero sí tienes que tener bien claro cómo tienes que manejar esta bromita, ¿ok? Sí, claro, y este bueno, si pudieras así como que tú ser el policía que... Después llega la patrulla porque me quieren hinchar casi, casi. Ok. Ahí vamos a decidir si es la policía o son los vecinos. Perfecto. Ok, okay. vamos viendo de acuerdo cómo se ponga tu papá. Si es la policía, tú vas a escuchar perfectamente cuando llegan las sirenas, si llega la policía y, y, okay. y yo voy a ir secundando. ¿Estás lista, mija? Perfecto, así. Bueno, pues todo listo, enero 26, las bromas están en este que show. ¿Qué onda mi pandita? ¿Cómo estás? Saludos desde Tepozotlán, Estado de México. Aquí solo en las mejores tortas y tacos Pachuca. Saluditos, toda la banda te escucha aquí, aquí en la radio todos los días te ponemos. Las bromas en el panda show. Claro. La mejor. Mm, bromas, excelente. Listo, Chancluda, con todo, ¿eh? Vale, vale, vale. ¿Y entro, ya, ya entro, ya entro, ya entro, ya entro. Qué nervios, okay. qué nervios contesta No contesta No contesta, papá ay. ¿Eh? ¿Bueno? ¿Qué pasa, hija? Papá, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Es que, este... Ay, bueno, es que... ¿Ves que te dije de la moto de mi tío, Edgar? Ajá Entonces, Ajá. este... Cintia iba conmigo, ¿no? y me dijeron que la llevara aquí a la grarista pero Cintia no sabe manejar ¿Y qué crees? que aventó un pastor papá, pasamos por una iglesia ¿Eh? y aventó un pastor no manches dónde estás aquí por la grarista papá pero no sé dónde porque Mama. no puedo ver el nombre de la calle y la gente está así como o sea se me están acercando no sé qué hace, Cintia se echó a correr papá A la no manches a la Sí, papá ¿Qué hago? Estoy ah, nerviosísima que no, no se acerque, no se ¿Qué hago, papá? Y toda la gente está aquí Que ya, chingada No, no se acerquen, alguien a la policía Ay, papá, ¿qué hago? Pues ya, vete No puedo, papá no me... Es que yo también me quedé a correr Pero no me... No, ya están aquí, pa Que me cayó la moto y me lastimé Y ay y a ver si el papá como que no se Qué mueve policía, ¿no? espérate que ya está llegando la, la, la patrulla ya Oficial. Oficial. espérame Oficial. no me vayas a colgar papá no me cuelgues que no, no me Oficial. cuelgues Oficial. espérate no, es papá que, que, que no me cuelgues se, es que no estoy nerviosa no se está moviendo espérame ay que la gente está bien pesada papá ay por favor ayúdeme la ay, que está allá Abre la oficial, por favor! ¡Tallí, madre! ¡Qué Dios la gente de aquí es bien pesada, papá! ¡Ya ¿La voy para allá! Espérate, papá, espérate, no me cuelgues espérate. Para decirte que te digan dónde estoy y venga. Espérame. Te lo dije, te lo dije! ¡Es que no se mueve, papá! ¡No se mueve el pastor! No, no sé, es que estoy en otro no? lugar y el pastor no se mueve. ¡Ay sangre! ¡Ay sangre! Dígate, pasa el policía, espérate Policía, por favor A ver, ¿usted es la persona que aventó aquí el... A ver, ¿qué es lo que está pasando? Identifíquese, ¿cuál es su nombre? Estefanía, señor ¿Usted viene manejando su motocicleta? Sí, a ver, ¿cuáles pero, son los hechos? Perdón. ¿Cuáles son los hechos? ¿Por qué me están, están señalando? Es que, que yo venía, venía manejando, pero él se atravesó y no lo vi y, y lo aventé. A ver, le vamos a pedir, por favor, que vaya directamente, que nos acompañe a la unidad. Porque sí, por favor. Hacer. Necesitamos sí, ¿por que, qué? Nos, que nos apoye, si es tan amable y si tan gentil. Oiga, ¿puedo hablar con mi papá, por favor? ¿Por qué, por qué con el papá? ¿Perdón? ¿Por qué con el papá? Es que no, no, no. ¿Qué? Perdón, es que estoy nerviosísima. Tranquila, que sí, sé, tranquila. Bueno. Ay, se lo paso, se lo paso. Bueno. Sí. Sí, ¿con quién hablo? Sean Martínez. Bueno, chau, Julio. Sí, a sus órdenes. Tenemos un 38 aquí en Iztapalapa, una motociclista. Al parecer están señalando. Ajá. Iba circulando afuera de la, de la calle. No y aquí el problema que está pasando es que se llevó... Se llevó un pastor. Ahorita tenemos Ajá. ahí el cuerpo. este Está inerte. Solamente hay una mancha de sangre en el piso. Y tenemos que dar parte a las autoridades. Y esperando, obviamente, para que lleguen. Ajá. No, se pues para allá. Bueno, cualquier cosa. Está un pastor, por favor, le paso aquí a la persona. Sí, a ver, háble con su padre, por favor. Bueno. ¿Qué pasó? ya, este... Pues si no ahorita que les digo que me lleven a la casa mejor y ahorita papá. ¿Pero qué le pasó al Patice? Pues es que yo lo aventé pero no sé. ¿Eh? Yo lo aventé, pero no sé, pa. No, su tranquila. Ok. Oiga, este. Es que Cintia no ¿Eh? es que se echó a correr. ¿Eh? Es que Cintia <risa> se echó a correr. Sí, una bronca, hay otra, este. Ahora lo arreglamos, nada más déjame llegar allá y como no me ha llegado. A ver, le vamos a ver, eh, no, por no favor. No sé, no sé. No sé, ahorita lo Vivial que vaya a decir. A ver, lamentablemente mamá. se nos fue. Ya a ver, espérame. La, ya se nos fue. Ya ahorita estamos llamando a la otra parte, por favor. Ay, no me diga sí, eso, Vivian. Checa ahí la mancha de sangre. A ver, por favor, si es tan amable, si es tan amable, por favor. Acompáñenos a la unidad, déjeme darle parte a, a su familiar. Bueno. Bueno. Bueno. Bueno. Sí, mire, desgraciadamente se nos fue, ya no se mueve. Ay. Nosotros tenemos que ir directamente al Ministerio Público de Iztapalapa y lo que resulte, cualquier información, lo que usted... Obviamente la señorita está detenida. Ah, pero a ver, este... Eh, ¿o ¿La persona ya no responde? Ya no responde, absolutamente ya no responde. El cuerpo está inerte, como le estaba Ajá. presionando la mancha de sangre ya. Estábamos tocando el pulso ya para nada, ¿eh? Para nada. A ver, permítame, permítame. A ver, Melquiades, se atienda señor, déjame ver. No, no se está moviendo. Yeah. Está a ver, a la señorita, por favor. Acompáñeme. acompáñenme. ¿Bien? Vengame, por favor. Hola, bueno, ¿Eh? bueno. Quién ¿Con quién ¿Eh? te el ¿Qué pasó? ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor ¿Con ¿Eh? quién? Con el señor Julio. Aquí, el oficial Melquiades, se ajuste mi placa, por favor, porque es un caso muy... Desde muy, desde el... muy importante y delicado. ¿75? Usted ¿Sí me venga a buscar. Deje el área, por favor, déjenlo. No hay ningún niño. Hay dos recogidos algo para el baño, le pasó que dice que ya se murió o qué. Permítame, no se desesperen. No manches, mija. Ya colgó tu, ya colgó tu papá, no manches. No márcale, Panda porque él ni vete, cabaluca iba a venir a verme. Ya colgó el hijo de Calimán, no manches. Espérate, Fanda, no, por favor. Que se va a venir esto? Él Está tiene una moto y se va a venir rápido, ¿eh? Ya, espérame, estoy marcando, estoy marcando de boleto, estoy marcando de boleto. ¿Qué ¿Papá? le digo? ¿Qué le digo? Que, que quieren hablar con él, que quieren hablar con él. Okay. okay. Pero ya le dices que es broma, Panda? Sí. Se lo okay, dices tú, yo. se lo digo yo. ¿Prefieres es tú? Tú, tú, díselo. Tú, tú, tú, tú, díselo. Dios, mira, ya no le entra la llama. Sí, no manches, todo, Pues, ¿qué quieres? Pues... Otra vez, por favor, otra sí, vez, por favor. Ya, ya, ya, ya. Ya no le estar marcando. Espérate, espérate, vierte. Nada más chile, papá. ¿Qué crees es que se fue? Se fue. No, papá. Sí. No, sí, sí, sí. Nada más ¿Y eso? Ese. Se fue, se fue. Tú, yo no sé es que se fue, se fue, se fue. Y ya, te arrebato yo el teléfono como oficial y ya cierro ah. la broma, le? Ok. ¿Ya te marcó? ¿Ya? ¿A, a, ¿A tu celular? ¿A quién? ¿A quién le marcó? A ¿Y mi ¿y papá, entro? a tu ¿Y celular. Ya entro, ya entro, ya entro, ya entro, ya entro, ¿Y entro? ¿Y entro? Por contesta, contesta. ¿Qué pasó? Papá, ¿por qué me cuelga? ¿Eh? No me cuelgues, no me cuelgues, papá. Novios, por favor. Pues se hija. No me cuelgues, papá. ¿Oye? ¿Qué pasó? Este, es que creo que sí se fue, papá. ¿Eh? Se, se fue, se fue ¿Qué le dije? Que no puedo hablar por, se, teléfono. No se puedo pasa, hablar por teléfono Se fue, no, no. se fue oficial Bueno, espérate, espérate, espérate, bueno. No me puedo, me... está prohibido hablar por teléfono Le dije directamente en el Ministerio Público, por favor ¿En cuál Ministerio Público? En el 32, en Iztapalapa ¿Cuál es su nombre? Identifíquese Mi nombre es Julio Yo soy su papá de Joseph. Julio, me dijo Julio Sí, señor Una pregunta, Julio C Cómo soy el Panda Show que sea una broma de su hija. ¡A toda ¡Máquina, máquina! la máquina Estás en las bromas del Panda Show. No, <risa> no <risa> <risa> Papá, perdónale, papá. <risa> ¡Es una bromita. <risa> <risa> ¿Verdad, papá? <risa> Oye, ¿qué, qué crees? No. ¿Qué crees, Julio? Mira, el pastor ya despertó. Es un pastor alemán. De repente empezó a mover la colita. Y el pastor para arriba. No, Papá, estás, bien, estás bien. hablando con el panda No, es Julio Otra dejas, otras vez, y Y me vuelvo diabético Julio, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Julio? No, aquí le platico. Oye, lo que pasa es que iba circulando y de repente el hinche perro, ¿qué crees? ¿Que se cruza el pastor alemán? Pero era un perro bien bonito, bien... ¿Cómo tenía el pelo, mija? Mi ¿Cómo tenía el pelo, Fanny, cuando te acercaste? El, que? El, el, el pelo, el pastor alemán, como lo tenía, bien sedoso, bien bonito, sí, bien ¿verdad? Calla. Bien alimentado. Toda la mesa esta iba pasando por la iglesia y se cruzó el perrito y se lo llevó. Sí, papá, era un pastor, era un pastor alemán. Era un pastor alemán. No, pero se pasa eh. Pero ¿cuál fue, la, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Julio? ¡Oh, la parte de abajo! <risa> Mi papá escucha tus bromas, panda. Julio, ¿nunca habías escuchado la broma del pastor? No, no, no, la verdad no Pues ya la ya la, ya la escuchaste y ya la experimentaste mira. Fanny, dile por qué le hiciste la bromita Papá, Andele. Pues porque eras el único que podía bromear, papá O sea que eras el único estúpido, compadre No, papá, no Ya no lo dije, lo dijo el panda Ya ves que cumple, iba a ser la broma al marido Pero el marido ahí está y Ajá, todo el rollo Se le iba a hacer a él, pero a ver, pues cuál, está es, aquí. ¿Cuál es el más güey? ¿Cuál Papá No, no es ah. cierto, papá No es cierto Oye, le estabas marcando a todo mundo, ¿verdad, Julio? Sí. Sí, nosotros no sí. pudimos comunicarnos contigo. Oye, sí, pues, ya, sí, ya reacciona Oye, Está todo eso, Tu papá así como ¿eh? ah, okay. ah, ah. Pues sí, está fue, fue una broma Ay, de Perdóname, papá, perdóname ah. Oye, pero aparte, ¿cómo te estaba diciendo Los consejos? ¡Ya, escápate! ¡Escápate! de ahí, dice! ¿Qué haces ahí? Deja el pastor ahí todo muerto! dice. Consejos oh, de papá Bueno, Fanny, despídete de tu papi, porfa. Papá, te quiero mucho, ahorita te marcamos. Ahora lo podemos, Oye, Julio y Fanny, ¿me pueden decir los dos cómo se oye el Panda Show? Sí, a, a toda, toda máquina. máquina. Panda Show. Pide tu broma por Telegram. 553-726-3482. ¿Qué onda, René? ¿Qué onda, pandita? ¿Qué tranza, pandita? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, carnal? ¿Qué haces? ¿En qué parte de, de California estás? Aquí, en Garden. ¿Qué onda? ¿Eres hindú o qué? Así es, mamá, no, no digas ¿Y cómo ladraría un perrito hindú? ¡Guau, guau, guau! No, hombre, tus ladrillos están bien sexys, ¿sí? ¿eh? ¿Qué onda, mi no, René? Has... ¿A quién cotorreamos? A mi jefecita, canijo, ¿cómo está? ¿Cómo se llama la jechu? Mi mamá se llama Cristina Cristina, ¿y dónde anda Cristina? ¿En México o en los Estados Unidos? Uh, en México, allí en Iztapalapa. En Iztapalapa. ¿Y qué bromita para aquí? ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? Uh, como tres años, pero aquí llevo once años. Ándale, ¿qué hace? ¿Tres años te viniste o ya fue o qué onda? Sí, no, he ido como cuatro veces allá a México. ¿Y te vuelves a regresar de hindú? Así es. Chale, eso yo le llamo tener pantalones. <risa> y varo también, ¿Cuánto te cobró el coyote? 80 pesos ¿Qué? ¿Sí? ¿80 mil pesos por cruzarte? Así ah, es eh. ¿Y cómo sí, te cruzó? Eh. ¿Como perro? ¿Qué? ¿O cómo? <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Con razón lo hiciste ¿Qué? como ¿Qué? perrito así Como un perrito que así tonchillón. Y fíjate que hasta me gustó Porque no sentí Oye, ¿cómo fue la cruzada? A ver, platícame Este ¿Cómo se llama? Me pasé en un refrigerador De un trailer ¡No manches! ¡Oh, Dios! ¿Qué llevaba cerdos ahí ahí te pusieron sí, o no qué o cómo? ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? Papaya. Papayas, papayas. Sí estuvo chingona esa. ¿Y esa cómo estuvo? Compadre? ¿Cómo estuvo? Pues es que mira, cuando tú tienes conectes ahí en la frontera y todo eso, o sea, ah. es que, oh, oh, bueno, o se va a ir muy grosero, pero con dinero pues es en cualquier parón. No sé a qué nos estás diciendo jodido. <risa> no, no, no, cabrón, no, no, no, no, pero igual, este, pues si tú tienes el dinero, hay de precios, está como, pues no sé, tú, una comida o no sé, un zapato, hay de precios. ¿sí? Okay. Entonces así hay, ahí, ahí hay en ese jale y pues así conforme yo era mi presupuesto lo que buscaba. Y eso me ofrecieron, me dijeron, ¿qué tránsito? pues Si quieres, mira, tres horas estás adentro. Ay, que Me la dan para dentro de tres horas. Y dije, pero te tienes que abrigar muy bien. Y como hay una hay un sensor para los trailers que pasan rayos láser, uh -huh. se cubrían súper bien. E, incluso me viene envuelto en plástico, cabrón. ¿En serio? ¿Pero en mil papayas? Sí, me dieron una navaja para cuando me, me apagaron el refrigerador lo abriera para destaparme porque no me iba a ahogar. Y sí, gracias a Dios la pagamos. Los rayos la mira, no, las casi Oye, ¿pero a poco te ha convenido pagar tanta lana para irte para allá, güey? Bendito sea mi Dios, sí. Es que es un chorro de baro güey. Yo sí, que me dijo, pero bien, gracias a Dios. ¿Y allá y en que la jalas, digo, para ganar tanto baro ¿Para que el coyote, güey? Pues, la verdad, pues... Mira, yo te voy a decir algo, la neta no, no es por acá, pero no. a la raza pues yo siempre le digo pues estudien y eso me lo decía mi jefa. Estudio, estudio. y ahorita, pues gracias a Dios en este país, me ha brindado la oportunidad de, de aprender por mis medios. Pues trabajo en la imprenta y yo estaba, tengo mi imprenta y pues ahí trabajo yo. Ándale, ya has aprendido por tus medios los las cuestiones de la imprenta. El internet, te lo da todo. Bueno, pues eso sea, sí. <risa> todos los tutoriales y todo, así está, chido. Sí, bueno, y práctica, tiempo y ganas nada más. Pues platícame, René, qué bromita para tu jefa mire pandita, tengo dos, ahí te, te la resumo rápido, A Mira, bien. Una, una uno, soy este separado hace un par de meses y quería decirle que tengo una pareja gay, número uno, número dos, que bueno, allá en México yo una un hijo que anda volando, la verdad, no lo, no sé dónde está entonces le quiero decir que si sí, que, que ya apareció y que quiere beneficios económicos la mujer, y yo fui casado, estoy casado legalmente aquí, bueno ya divorciado, pero mm. no me he divorciado legalmente separado más. ¿Y por qué te separaste, güey? Uh, me acusan de infiel, pero no. No. Neta. Hey, Oye, también tengo para, uh, necesito un abogado, para pelearle la custodia a mi, a mi, a mi hijo, a mi mu, a mi para también tengo esa broma. Ahora sí que pandita, usted es el dios de las bromas, usted aconseja? No, no, no, pero aquí quien las pone son ustedes, yo hago lo que me digas, Pazita, ahora, digo algo? A ver, dime una cosa ¿Por qué pensaste la del gay? De que ya tienes una pareja, hombre Porque mi mamita siempre es, Este... Bueno, yo soy Lo que le llaman metrosexual. Me gusta cuidarme mucho Mi cara facial, Ceja, pelo ¿Sí me entiendes? Entonces una vez mi mamá le, le dijeron Que probablemente yo soy gay y uh mi mamá hizo un drama Pero no, no soy, Tu mamá no. sabe, tu mamá sabe por qué te divorciaste o te separaste. Sí, tú sabes que quedé muy así como quedó listo pero tú ya salido del Pero yo no considero y... que seas metrosexual. Creo yo, yo creo que eres, mejor dicho, eres un mamosexual. Porque sí, te oís bastante mamá. Vámonos con la broma del gay, ¿no? Te da la tiempo? respuesta. Ah, yo voy a ser tu pareja y le dices que te vas a casar y, y que quieres, aparte que quieres revelárselo, y pues obviamente ya es importante porque estás haciendo tu vida, estás muy enamorado, pues quieres presentarle a, a Paul. ¿okay? Y que nos vamos a ir a, a Utah tuyo, no, a Las Vegas, a Las Vegas tuyo porque tú tienes un negocio de <risa> no, a San Francisco, a San Francisco porque allá hay mucho y, y es muy legal, tratarnos. y podemos estar libremente. Uh, listo, estás listo, querida. ¿Qué negocio quieres tener, Paul? Um, ¿Qué te parece que tengamos? Um, ¿Qué será bueno? Um, restaurante. Oh, ¿Listo, ah, ya sé. Listo, sí. No, ¿Un restaurante de marisco. No, ya sé. Una sex shop. Oh, sí, Simón, Simón. Una sex shop. Ah, ya sé. Sí, sí, sí, sí, sí. perfecto. Ayer en Francisco, de tú y yo y que vamos a dejar a mi hermano solo. Oye. Mm nada más iba a pedir un favor que cuando este, supuestamente estemos hablando juntos es muy educado, ya que según te voy a decir oh, voy para comprar ah, algo te no, claro, no. hace un poquito más groserito con bueno, pero mandamos un beso mm, en, el, en donde la espalda pierde el nombre Marco, Buenas noches panditan, saluda a mi esposa, a mi mamá Yeli, el cuarto de su esposa, Alexa y desde acá, desde Villa de San Juan, trabajando todo el día y escuchando tus bromas, panda. Por claro, música, me saludas a tu mamá. Y en el guanajuato se escucha a toda máquina del panda show. Las bromas en el panda show. Claro, si? La mejor FM Mmm. Bromas. Excelente. Zené. <tose> ¡Zene! Me va a sacar la espada. ¡Bueno! Aquí. ¡Hola, ma! ¡Hola, hijo! ¿Qué pasó? ¿Tú? ¿Cómo estás? ¡Uy, yo bien buena! ¿Y tú? Hoy no, más, Le voy a a mi papá, ¿eh? Sí. Mira, ya ves, mento, ¿no? no te vuelvo a confiar. Mm, bueno, lo que pasa es que quería hablar con usted. No es nada malo, madre, no es... Ajá. Pan. A ver, ¿qué pasó, hijo? Bueno, este... A ver, usted sabe el asunto que ha pasado con Adriana y todo eso, y este... Ajá. A ver, la pregunta del millón. ¿Cómo me ha visto, para bien o para mal, el cambio que he hecho? Para, pues para bien. Yo lo he visto para bien. Qué bueno, madre. Pues me da gusto porque lo que sigue está muy bien. Bueno, debo platicar otra parte de la historia que usted no sabía. Adriana y yo pues nos separamos porque también me encontré un texto de ahí de infidelidad Ajá. de una pareja que yo tenía. Yo pensé que no la relación iba a ser así como que, pues, hay más o menos, ¿verdad? Ajá. Nos hemos estado viendo esta persona y yo y ¿Hasta ahorita? Pues, ¿Hasta ahorita? Sí, gracias a Dios sí. Entonces, este, pero ya no lo puedo ocultar más. Si y usted sabe que es una persona que yo estimo mucho a usted, la quiero mucho, a usted, a mi pero te sí. voy a, tantito, una palabra, te voy a, mira, hijo, yo ya lo sabía, palabra? yo ya lo sabía que te había encontrado un texto. Oh, Dios. Yo no lo sabía. Yo esperaba de, de ti que tú me tuvieras esa confianza y que a me... Pero, a ver, ¿quién le dijo? Que lo, me lo conta. permíteme, ahorita te digo que me lo contaras, pero nunca te lo comenté porque dije que tal si no es cierto, que tal si es una mentira y yo nunca puedo asegurar algo de lo que yo no estoy segura. ¿Sí me entiendes? Entonces yo quería saberlo de ti, pero ¿Quién me dijo? a mí me dijo tu papá. Oh, Dios. Entonces yo no sé si era cierto, pero yo me quedé así, dije, porque yo conozco a mi hijo de años, de años, ¿Qué? no de apenas de años que siempre era yo la primera persona en que me contabas tus cosas buenas o malas tris, de, de tristezas o de dolor o quizás hasta de, de, de para reírnos los dos o para llorar los dos o para ahorita, ahorita, ahorita no es tristeza porque son alegría, porque ah claro, yo ahorita te digo, yo, no, permíteme, yo lo que te estoy diciendo que es lo que yo pensé cuando me enteré, ¿me entiendes? Cuando okay. yo me enteré, entonces dije yo, entonces si mi hijo no me lo ha comentado, pues él sabrá. Si es cierto, él sabrá por qué. Y si no es cierto, pues él sabrá por qué. Oye, El pues cual hasta ahorita, qué bueno, gracias hijo, porque me lo estás comentando, cuando han pasado casi dos meses y medio de que te has separado de, de Adrián. O tres, Mira. no sé, dos meses y medio a tres entonces yo te pero doy es que las gracias un juego, me estás comentando. Un juego pues, pero no me lo hubieras, viendo. nada más te digo me lo hubieras, pero no existe, ¿verdad? me lo hubieras dicho desde no, un principio para que yo estuviera que segura noticia, de todas las cosas que estaban pasando, porque se me hizo extraño, porque el cambio, y te, y te fuiste al extremo al extremo, cual eh, pues no te sentías ni tú a gusto Y hasta cambiaste con nosotros, cambiaste conmigo, cambiaste, pues, con nosotros, más que nada con la familia. Pues no sé ni por qué, porque tú mismo, ni tú mismo te sentías a gusto. Ajá. Entonces, ni tú mismo te sentías a gusto. Entonces, digo... Es que es lo que le dije a mi techo, o sea, no es mala onda, pero lo que pasa es que estoy con esta persona y... Le tenía que dar una noticia. Ah, ¿dónde estás con ella? Aquí en mi casa. ¿Eh? Mi cuarto. En mi casa, en mi cuarto. ¿Ya la trajiste a tu casa? Pues sí, pero me voy... Ay, nada, no. Pues bueno, lo que pasa es que usted sabe que he estado pensando en, en crecer mi negocio, en hacer otra cosa. Usted sabe que he andado pensando cosas diferentes. buscar, este, Buscar entradas económicas diferentes, ¿verdad? entonces esta persona este pues me está brindando su respaldo empezó con digo que tiene empezó como un juego nada más pero pues no fue creciendo día con día yo he recibido el apoyo la verdad entre en mucha depresión económicamente me ha apoyado demasiado y pues he tomado la decisión de de irme a otro estado con esta persona ah te vas a ir a otro estado con esta persona sí usted quiero que usted me aconseje cómo decírselo a mi papá para ¿Eh? Y a mi, al Jorge, ¿a dónde acomodarlo? Porque, pues, la verdad, sí se me hace así. Bueno, él se va a quedar con todo. Yo me voy y, pues, a mí me van a respaldar económicamente. Voy a trabajar, me voy a asociar. ¿Con, con ella? Esa persona. ¿Sí? Con esa persona. Ella tiene dinero. Hey, honey, I mm, sí, Tiene un negocio súper grande. Y entonces, pues, yo conozco muchas formas de crecer en su negocio. Entonces, pues, estamos así. En que ella necesita de mí, yo necesito de ella, y pues ya, pero, pero pues quiere que se la comunique. ¿Ella es sola? Sí, sí. no tiene hijos, no, no, no, nada. ¿Es ahorita, soltera? Pues... Sí, sí, sí. Ah, bueno. y sí. persona no tiene ningún compromiso. ¿Y ¿Es tampoco, soltera? Entonces... ¿No tiene compromisos? No, no, no, tiene un negocio. ¿Ella no ha bien. sido casada? aunque que yo sepa, no. Mm. A de cuenta, punto, tus señorita, pues ya no existen, pero... No no, <risa> no, no, no, no, no, no. es que todo empezó como un juego, la verdad. Oye, Ana, oye, Jorge, sí, sí, oye, Rafa, sí existe una señorita, mi niña. Ah, oh, sí, nada, sí está chula. Pero, oigan, va, ella la conoció en un sex shop. Esta persona la conoció en un sex shop. Ajá. Yo fui a comprar cositas. Mire, ¿por qué le digo? <risa> Permítame, le comunico a esta persona y... Denle el visto bueno y por eso yo quiero tener el visto bueno y de ahí partimos, ¿sale? Oye, y bueno, permíteme, tú me estabas preguntando que dónde dejabas a Jorge. Si se va a quedar Jorge, pon tú que en esa casa, una suposición, en esa casa que se quede con papá. Yo quiero que se quede con papá. Es que yo le voy a no dejar todo el dinero que yo tenga. Por eso, ya lo sé, vas a todo, dejar todo. Todo. todo, tú te vas en ceros para empezar otra vida. Es que me está ofreciendo bastante comodidades. Mm. Fíjate, yo sé que vas a dejar todo eso, todo. No te lleves ni un peso, porque ahora sí que empezar en ceros, porque si le vas a dar ni valió valió peso. Una, otra. Este, tú escúchame, si no puedes contestarme, no me contestes. No, es este, lo que le decir, ajá. Otra, otra. Este, yo quiero habla con papá primero. Ahorita te doy el visto bueno, permíteme. Hablas con papá y que se quede papá con Jorge, claro que no en esa casa porque se está pagando mucho claro que les vas a ayudar a buscar o no sé ellos que busquen otros cuartos en donde puedan trabajar y que esté seguro ¿sí me entiendes? Es que tiene los los voy a mover unos departamentos que de esta persona que es dueño de, de departamentos ¿sabía? Oh bueno ajá uh -huh. entonces ahorita pero primero que yo quería usted es la primera que se lo voy a presentar entonces este usted es la primera que va a saber esto ¿sí? ajá sí dime mi amor ¿No le escuchan a mi? Nadie entonces. me escucha, mi vida, más que bueno, Dios. Es un lugar donde... Ah, gracias. Entonces... Es que es gay, no ¿Eh? Es gay. ¿A poco? Bueno, pues es transexual. Ajá. Pues se viste como mujer, todo. Pues, pues, así. Ajá. Es. Uh -huh. Ya. Por eso está en el baño, pero... Te lo digo aquí en confianza para uh -huh, pues uh -huh. a lo que... A los que vamos, ¿verdad? Ajá. Uh -huh como que no mm -hmm. bueno por eso Adriana tomó esa decisión conmigo porque pues cuando supo quién era así como que si fuera se molestó bastante no, no no hubiera visto la pelea que tuvimos uh -huh. ya pero yo ahí fue lo más feliz mire ahí viene de gente, no peate peate ajá bueno. ajá ya, ajá. ya. give me one second give me one second please Ok, okay, okay. Y por eso nos vamos a otro estado porque pues ahí se va, se va, este, pues ya tiene programada una cirugía. Ah, ya. Yeah. Dice, bueno, ya se puso pechos, se va a ir a quitar la parte del hombre, por así decirlo. Ay, no, es que me da mucha vergüenza, madre, de hecho, lo decírselo a usted, ay, mamá. Ay, Dios, pues, qué talento. Me da mucha vergüenza, mamá. Ay, no, ahí, ahí, ahí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Pues no va, ah, sí. Ay. Pero sí, aún, aún yo estoy consciente. Créeme que tienes, no una madre, una amiga. Por la eso verdad, me ¿eh? lo estoy comentando usted. Es que la verdad yo no me sentí hace mucho con Adriana, la verdad. Bueno, usted sabe que desde antes yo me arreglo la fe, el pelo, todo. Ay, Bambi. Oye, ¿es pues, hombre o es mujer? Pues... Ay, man, no me pregunte eso, va No, pues sí, ¿sí? Es hombre, pero o se viste como mujer. O sea, tiene pecho, su ¿sí? pecho, su pelo es trasplante, El pelo de caballo. Pero ¿Vale? este, pues no tiene hoyo. Ya <risa> Ay, pues sí, Ay Dios mío, hijo. Ahí va. Ay, va, sí. Tiene... Es que además, este, pues también le queremos ayudar. Bueno, pues es que este cambio que yo voy a hacer es pues para mejorar, ma. Bueno, pues no le diga a nadie. Nada. No, no, la verdad y... me da vergüenza. Oye, ¿y Jorge? tu papá? ¿Y tu papá cómo se lo vas a comentar? No sé. Quiero que me ayude usted. Y el Jorge llegó, esta persona vino y, y la aquí en el cuarto. Y el Jorge está muy curioso, pero él está trabajando en el otro cuarto, así que... Pues no, pero, oye, Jorge, el... no le digas. Dile que es un amigo. No le digas. La verdad no... Ay, mamá, ¿por qué no? Si Dios, lo sabe Dios, lo sabe usted, que lo sabe todo el mundo. <risa> Incluso hasta yo le quiero pelear la, potest la potestad de mi hijo, Adriana. Porque si sí lo puedo hacer, con dinero lo hago. Por eso, sí, sí, sí. ¿Pero por qué vas a manchar a mi niño? Oh, no, mi niño no le traumes, no, todavía no. Es que por eso nos vamos a otro estado, porque se va a operar y, y pues es como mujer, solo. Ah, bueno. tiene... Tiene su miembro grande y pues, se lo va a quitar. No, pues te va a matar. <risa> bueno, dije le presento porque está un poco... ¿Cómo vas a aguantar que... todo Mamá, eh, Madre, no me diga eso, madre. No habla mucho español, pero lo poquito que usted le pueda entender, pues ahí. ¿Qué ¿vale? si quieres que le diga? A ver, dime tú más o menos. Pues yo no sé, usted, lo chula, es como se le presentara a mi novia, dale cuenta que es mi novia, es mi novia, mamá. Ah, sí, uh -huh. Y este, no me discrimine, Sí, pues y ¿sí vamos para mejorar y vamos a hacer mucho dinero y vamos a volvernos millonarios, ni moda. Pues no tanto sí, pero sí voy a tener, pues mire, pues es que ya a mí me gusta eso, Bueno, pues, no no me gusta pues, pero sí, aunque pues yo me siento más tranquilo así. Sí, sí, sí, tienes razón, sí, oye. Este, vale. pero... No yo me... sé que tiene muchas dudas. A Oye, ver, nunca le va a decir Ana, la por favor. ¿Por ¿Qué? qué? No, no. Es que es la manera que yo quiero que usted me ayude a decírselo a toda la familia. Yo sé que, que mi familia es machista. El Verne es muy machista. Ese cabrón se espanta. Mi papá, pues, me va a ver raro. Jorge, usted, yo, yo, yo sé que usted es muy... Madura, no, no, no, no, sí, pero no todavía. Pero ¿Se va a avergonzar de mí, ma. pero No, yo no, jamás. Si algún día voy para allá, es que se va a avergonzar de mí. Pero es que no se ve como... Te vuelvo, ¿sí? vuelvo a Además decir. Que tiene sus manos grandes, pero... No, bien, mira, yo sincero. jamás me voy a avergonzar, con, jamás. Pero no, no, a tu, a tu hermana ahorita todavía no... Un año más que pase Y dile sí, no, que es tu madre, novia normal. No le digas que es un hombre, que este es un amigo, que sé yo. Pero hasta ahí no le digas que es... Un año más, poco a poco, las cosas lo todo van a entender. A pero a conocer, pero ni, ni tú lo en entenderías al momento, es la verdad. Ay, sabe, es que es de tener mente abierta. Tengo un hijo, yo también le quiero presentar a mi hijo porque pues, lo conoce por foto, pero pues, igual. ¿Sí sí, pero, pero ahorita no, al niño no, me lo traume. Deja, y también me... quiero divorciarme Adriana porque me quiero casar, ¿sí me entiendes? Ajá, uh -huh. y pues a ver, no sé, me vale cómo lo tome Adriana, no me importa. Ajá. Uh -huh. Y pues ahorita esta es la primera persona y pues, hace rato ya ve que le marqué y le dije que quería hablar con usted, pero estaba ocupada. Claro, sí pero sí, ahorita claro. todavía no les comentes a todos, quédate conmigo, pero a nadie todavía no le comenta, dile que es tu novia y nada más, es tu novia. Y bueno, novia. le puedo presentar a, a, a mi pareja que se llama Paul, porque ella vino. ¿Cómo se llama? Paul. Sí, pero tú a tus tu familia, pon, dile que les ponga otro nombre. Usted, el nombre, usted dígale, pues, como a ella le guste, porque es un poco sensible. Ajá, déjame analizarlo, yo te lo voy a dar poco a poco, cuál nombre, pero un nombre bonito, quizás, este, no sé. Pero... Este, de lo que estoy haciendo? No, claro que no, no, no, no, no, no, lo que no quiero es que es que les caiga de peso y que no te acepten, sino que poco a poco lo vayan tomando por el lado sí, bueno. Yo siempre me ha visto así, madrita chula, como que, como que soy bello. Yo pienso que usted ya esperaba eso, ¿verdad? No, yo, yo lo esperaba, y sí, ella hasta con con mi niña, porque también mi niña me decía antes, me decía, Ay, yo quiero ser lesbianas, pues lo que sea, mamita. Espérame, espérame, ahí viene, ahí espérame, Hey, uh, Paul, this is my mom. Your mom, really? This is your mom. Okay, are you sure? Yeah, sure, go ahead. Ma, le pasó a Polly. Polly. Le gusta que le diga Polly. Okay, ma, ma, te presento a Polly. Polly, te presento a mi mamá. Hello. Hola. Hello, nice to meet you. Oh. Hello, ma. ¿Cómo estás? Um, yo, yo estoy bien oh qué bueno qué bueno um, habla mamá sí mucho gusto mamá. ah qué bueno qué bueno me da gusto que eres la, la novia de, de mi hijo mm, yes oh wow um, yo la verdad um, amo mucho a, a René. es mm, mi heart es mi vida es mi es mi todo um, Él y yo vamos a ser una familia Claro Y a mí me da mucho gusto conocerla Oh, qué bueno, también yo ¿Estás en México? Sí mm -hmm. Yo tengo un, un pariente que vive en México sí uh -huh. Oh uh -huh. ¿Y de dónde ¿Y de dónde eres? Yo um, nací en California San Diego, California San Diego, California, um, I... California. Mm. Ah, Vivoin California Ah, allä viven tus papas? Ah, uh, yes Oh, que bueno My daddy is living in New York Ajah Vivoin a your papa Ah, uh, Nueva York Eh, uh, my mom Vivoin Houston, Texas Ah, ya Ajah Eh, bueno Yo por uh, My work Um Por mi trabajo. Um, vivo aquí y soy la mujer más feliz por porque estoy muy enamorado de su hijo. Oh, wow. Really. Todo lo mío es de él y, y vamos a formar un, una linda family. Um, y, y vamos a adoptar kids. Vamos a adoptar unos hijos. Allá. Uh -huh. um, ¿Cuándo viene a visitarnos a California? Oh, muy pronto, muy pronto. Vamos a ir a vivir a San Francisco, uh -huh. uh, en California. ¿Sí? Um, tenemos un lindo apartamento, beautiful, excellent. Um, y me gustaría que, que, que usted, mam, ma um, viniera a conocernos. Y compartirle con usted todo um, ¿Puedo decirle mami? Claro, claro Oh my god, thank you so much Claro, claro Muchas gracias mam ma Me da mucho gusto, yo también Me da mucho gusto Si han pensado cosas serias Y que, y que sean cosas buenas eso Es lo más importante no, um, Yo también los quiero mucho También los aprecio mucho. Quiero mucho a mi hijo. Pronto vamos a ir a México. Sí. Y, y voy a ayudarlo a arreglar bien los papeles, todo. Claro, claro, para que él pueda entrar y salir. Y, um, y estar con usted. Claro. Me claro, claro. Serán bienvenidos, bien recibidos. Y cuando yo quiera venirlo a California, acá tiene su casa. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No sabe qué gusto tengo mi my heart, mi, mi corazón palpita muy fuerte por la por la emoción de estar hablando con con mamá de René, de my love. De mi claro. De sí. mi hombre, de mi tesoro. Yo yo lo amo. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Nos amamos mucho. que, que de verdad lo ames para toda una vida porque imagínate, ya luego este Hay muchas promesas y luego a veces no se dan. No no no no no no no está yo. I promised you. Yo le prometo a usted que esto es no solamente para to, toda la vida, sino es para para toda la eternidad. Claro. I promise, really. Claro. Me da mucho gusto conocerla. A mí también me da mucho gusto. Puedo mandarle un beso. Claro. Thank you mom. Mm, thank you so much. Gracias, gracias, muchas gracias. Pongo al teléfono a Rene. Sí, gracias. Hi hey, honey. ¿Sí? Your, your mommy's sweet. Very sweet. Just yeah, thank you. Oh my love. I love her. Thank you. Baby. Ma, ¿qué pasa? Bueno, gracias por por aceptar. Claro. Lo sí. no, remark quizás no soy la persona que se ha deseado y quizás mi familia, ¿verdad? Pero, pues, le puedo decir, el gusto se rompen géneros claro Claro. Pues, ojalá y acepte. Yo sé que él me quiere, me ama y usted es una persona muy linda. y Esto me va a entender. Gracias, madre. Sí. ¿Qué piensas, la verdad? Dígame la verdad, que ya estoy solo por porque... ti. ¿Eh? Ya se va, ya se va, este, poli, ya se va, este, este pasó al baño y entonces pues, quiero que usted me diga qué piensa de lo que yo, de la decisión que estoy tomando. Pues si tú te sientes seguro, yo lo, yo lo halago, ¿se ¿sí me entiende? Sí, bueno, pues, lo que pregunta yo pregunta quiero que es tu seguridad, más. lo que yo quiero es que tú estés seguro. Bueno, y que no es una pregunta, me refiero, Chula. Sí, dime. ¿Cómo soy el de Chula? Porque es una broma. Ay, no manches. <risa> ¡Hasta la es máquina, maquana! Hey. ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su hermana! ¡Hola, su Como dijo, ¿cómo le vas a hacer para aguantar todo eso? <risa> Señora, ¿cómo va a ser para aguantar todo eso? <risa> Es una broma de su hijo que está en California. ¿Cómo está, señora preciosa? Ah, muy bien, gracias a Dios, Muy bien, me parece perfecto. Oiga, es que le pongo a su hijo en la línea para que le diga por qué le hizo la broma. Ah, no, qué malos son, eh. Qué malos son. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Te habla mi comadre! Hijo, la comadre Abrecídense. ¿Cómo estás? Bien, hijo, bien, gracias a Dios. Ya vio, ya se hizo realidad. Y Spán sí, caí redondita, ¿eh? ¿Y sí, qué pensó de los 45 centímetros? No, pues dije, hijo de la fregada, ¿cómo va a ser posible que mi hijo sí y yo no? Ay, sí, si no es cierto. ¡Pues no, no, una de la buena estivada! ¿Por qué mi hijo sí yo <risa> Señora, sí, yo voy a voy a le re. mando un beso, la verdad se la bañó, tiene una chispa impresionante, pero fue una bromita. Mi estimado René, dime en California, ¿cómo? Cómo se oye el Panda Show? Ya toda máquina. El Panda Show. Panda Show.